Oh Valle do Par, orgullo del César, eres la cuna donde se cría un acordeón, para que grande llegara a deleitar tierra lejana y a mi querida nación. también la cuna de un bello canto, que por el mundo había quedado como el viento, y tu leyenda es el más bonito cuento, que con orgullo festegan los vallenatos. <risa> Señora También te digo querido Valledupar, humildes frases que salen de mi memoria Sin visitarte yo no me podía quedar, porque tu suelo es como la deseada gloria Y no me importa si al morir vaya al infierno, si he tenido gloria con vida en Valledupar Los angelitos son mujeres que sonriendo, adornan el cielo de las tierras del César. Festival. Te digo adiós pero no digo hasta siempre, yo no te olvido, jamás vaya a educar, porque te llevo donde todito se siente.